momias ¿Es algo de la antigüedad o también se están haciendo en la actualidad? Hoy vamos a averiguar aquí, en el mundo bizarro, que las momias también se siguen efectuando. Y nos vamos hasta Nueva Guinea. Y sobre ello vamos a hablar... ...con Elena R. Olmo... ...que ganó el premio de divulgación histórica... ...Juan Antonio Cebrián... ...con el libro CSI Momias... ...hace muy poquito tiempo, hace escasamente un año... ...Elena, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches... Hola, muy bien, gracias... Elena Olmo... ...tenemos que plantearnos que las momias... ...ya no son solo cosas de la antigüedad... ...sino que a día de hoy... ...se siguen efectuando todavía... ...todavía queda alguien por ahí que las hace, sí... Todavía quedan algunos. Y seguramente yéndonos a Nueva Guinea, encontramos algunas de las muestras más actuales de momificación. Llevas toda la razón y además de las más curiosas. Eh, momificación mmm, mediante el fuego, mmm, secando los cuerpos, ahumándolos y consiguiendo así preservarlos durante siglos. ¿Y por qué momifican allí a las personas? Pues mira, es una tradición que se remonta a la edad de piedra. Entonces, eh, probablemente habría que preguntarle a aquellas personas que iniciaron hace 5.000 años este proceso que pretendían, pero al parecer con ello intentan preservar en los, eh, en los sabios, en los ancianos de la tribu, incluso en los bravos guerreros que, que mueren en la batalla, intentan preservar ese espíritu y ese conocimiento de esas gentes que, que han permanecido con ellos tanto tiempo. Esta es zona la tiene... Forma. Dime. No, que te comentaba que esta zona además tiene como mayor dificultad porque eh, hay muchísimo calor ¿no? eh, y dicen que uno de los mayores enemigos que tienen las momias es, uh -huh. es el agua, con lo cual cuanto más calor, más humedad. Y, y, no, y claro, es, es muy muy sí, dificultoso ¿no? que se preserve a lo largo de tantos siglos. Es muy difícil y lo han conseguido, como, como os cuento, gracias al fuego, porque lo que hacen es ahumar los cuerpos durante, durante meses hasta que consiguen desecarlos por completo. Y cuando ya no queda ni, un, ni una mísera gota de líquido en, en, esas, en esos cuerpos y están completamente eh, ennegrecidos y, y con la piel como, como curtida, es cuando ya eh, se quedan, eh, permanecen con ellos, y ya os digo que permanecen durante, durante cientos de años. Lamentablemente no quedan demasiadas porque llegaron, bueno, los, eh, los eh, misioneros evangelizadores hace. hace un siglo llegaron por allí y les obligaron a renunciar a estos rituales y sobre todo a enterrar a los cientos de momias que tenían. Entonces A la luz que eran muy poquitas, pero todavía se pueden ver. De hecho, hay, hay una muy famosa en un poblado que se llama Jiwica que es muy habitual que los turistas lleguen allí y se fotografíen con ella, y que está siempre en, en la choza familiar, la sacan en las celebraciones, los rituales más importantes de la tribu, y para recibir a los turistas habitualmente. El gobierno parece que ha actuado un poquito y ha impedido o ha prohibido que se realice esto, eh, si podía pasar en alguna ocasión, ¿no? efectivamente el gobierno de Papú hace como unos un par de décadas eh, lo prohibió pero por razones de higiene no tanto por una cuestión cultural como pudo ser con los, pudo suceder con los misioneros sino que por razones de higiene lo que pasa que bueno no sé muy bien si en la clandestinidad o o qué el caso es que se sigue haciendo y la prueba la tenemos gracias a una fotógrafa alemana que que se llama Ulla Lohman que en 2015 fue invitada por una de las tribus, que uno de los poblados de la tribu Kukukuku, que es una tribu muy nivelijante además, fue invitada para poder fotografiar aquel proceso y es, es sobrecogedor. Podemos ver paso a paso cómo preparan el cuerpo, eh, que bueno, os lo puedo comentar, el, lo que hacen es que eh, para... para para el difunto antes de proceder al secado, eh, le exfolian todo el toda la piel con una hierba muy a, muy abrasiva de manera que luego los poros permitan la sudoración de todos los líquidos y además extraen todos, todos pues, licuan, ¿no? todos los las eh, los líquidos intestinales con por por la por el ano y una vez que ya está listo el el cadáver, lo que hacen es que construyen una choza con especial con hojas de plátano, y en esa choza van a crear el, el clima ideal para combatir esa humedad a la que la que os referíais antes, tan extrema, creando un microclima que supere los 50 grados centígrados. Entonces, lo que hacen es cavar un pozo, y dentro de ese pozo crean una hoguera que permanece encendida durante los meses que dura el secado. Sobre esa hoguera, en una especie de trona, como las de donde situamos a los bebés para comer, en alto tienen al difunto situado, que poco a poco pues va, va eso desecando y va cayendo los fluidos que recogen en unas palanganas porque ni, ni una sola gota puede caer al suelo. Ojo, esto traería muy mala suerte al poblado. Mientras tanto, los familiares velan a los difuntos en la puerta de la choza. Dentro, dentro es complicado estar y lo que hacen además es que esos líquidos los aprovechan para ungirse Eh, eh, y, y frotarse con ellos uh -huh. de manera que puedan sí, sí, tal y como suena de manera que eh, ellos absorben de esta forma los valores y la esencia de esa persona que les ha dejado y de hecho no pueden lavarse durante todo el tiempo que dura este proceso, es esta, un poquito escalofriante y esta parte que nos comentas ahora también eh, se ha dado siempre en la modificación y es quizá una de las causas, una de las cosas eh, que explica la modificación hacerse eh, o mantener en este mundo las eh, propiedades eh, intelectuales y eh, psicológicas del difunto, sí, eh, sí. mantenerlo de alguna forma vivo. Totalmente, esta es la forma, ellos, de, ellos se empapan ¿no? de esta esencia del difunto, pero, pero el hecho de preservar el cuerpo les garantiza que el espíritu de esa persona permanece con ellos y va a convivir con ellos en los poblados. Porque para ellos son eh, no muertos, son seres sí, no son vivos, muertos. porque si les ocurre cualquier cosa, no, me imagino que dirán que es porque han hecho algo malo a sus seres queridos, a esas momias, que son sus seres que están muertos, son, están momificados, pero para ellos siguen estando vivos, son espíritus vivos. Hay mucha superstición en torno a esto. Yo no sé si... ...si podríamos entender... ...no creo siquiera que podamos explicarlo... ...como seres vivos... ...pero tampoco los entienden... Como, ...como personas muertas... ...yo creo que ellos tienen un estadio ahí... ...que nosotros a nosotros nos cuesta entender... ...pero, pero sí que les dotan... ...vamos a ver, ellos, les hacen partícipes... ...de la vida cotidiana... ...entonces bueno esto sí que es llamativo para nosotros... ...y, y por eso esa, esa sensación... ...de que permanecen vivos... ...pero en realidad... ...no creo que les consideren como entes vivos en sí aunque tampoco les dejan ir, ¿vale? Creo que ahí hay un, un punto intermedio que a nosotros nos cuesta entender porque no concebimos un estado en, entre medias entre la vida y la muerte. ¿Hay algún caso o alguna cosa similar, algún, alguna tradición similar, por ejemplo, aquí muy cerquita en Europa? Pues mira, similar, te puedo decir, hay algo parecido, no en cuanto al método de preservación, ¿vale?, porque no tiene nada que ver, pero sí en cuanto a la convivencia con momias, Lo tenemos aquí en casa prácticamente, es un, en un pueblo italiano, en el norte de Italia, que se llama Benzones, en una zona cerquita de Venecia, y, y en este sitio eh, bueno pues eh, tienen un terreno especialmente apropiado para que los cuerpos se conserven. Sabéis que en muchas criptas, en muchas iglesias, se dan las condiciones óptimas pues por, por el tipo de ventilación y del terreno para que los, los cadáveres se conserven con cierta bastante bien, ¿no? con cierta integridad y, y esto sucede en este pueblo que que las condiciones son óptimas entonces cuando se dan cuenta de que los cadáveres se preservan perfectamente lo que hacen es que y os hablo del mediados, del siglo XX aproximadamente lo que hacen es que empiezan a hacer partícipes a esas momias también de su vida cotidiana y las acicalan y las sacan a pasear por el pueblo y se hacen fotos y cuando, bueno, pues una ay, vez ay, año... perdona Elena, estoy pensando uh -huh. no sé por qué en Berlusconi. Pero ese, pues es, no. pero ese es un, un, un zombie ¿eh? Ese es un zombie, ese es un muerto vivo ese está vivo, claro, ese está vivo todavía no nos va ¿Tú crees que está vivo todavía? Bueno, no sé, se la maldad, Eso es como la, la, la leyenda de la de la madre de, de la reina de Inglaterra, de Isabel II ¿no? Que decían que llevaba años momificada porque <risa> Se mantenía viva pues, a lo largo del tiempo. Es una forma de momificarse en vida, empezar en vida, ¿no? Te vas haciendo, te vas momificando en vida poco a poco, te vas haciendo estos estos arreglos extraños que te, que te, te dan ese aspecto. Pero pero bueno, que en serio que estos, eh, estas momias italianas son muy curiosas por eso, ¿eh? porque las sacaban a pasear y porque aprovechaban para hacerse fotos, les contaban las novedades del año los nacimientos y se hacían fotos. Es que eso, es, que eso es curiosísimo, familiares. es curiosísimo porque lo que tú dices. Es que es que conversan con ellas, no conversan es que directamente los... solamente las paseen, o haga la no no, es que conversan, les hacen partícipes de todo el acontecimiento a lo largo de, de pues todo lo que ha pasado, Totalmente. ¿no? Me imagino de la comunidad, sí, de la sí, familia, se ha sucedido a lo largo del año y mira, pues ha nacido un nieto nuevo y nos hacemos la foto juntos y esto esto, pero además esto es que a mí lo que me gusta de esta ...de este caso en concreto es que somos nosotros... ...que no nos estamos yendo a una tribu eh, guineana... ...sino que es que es un pueblo italiano... ...que tiene nuestras costumbres y nuestras creencias... ...y, y bueno, pues se da esta peculiaridad... ...ya no lo hacen, ¿eh? hubo un terremoto en el 76... ...creo que fue, si no me falla la memoria... ...o muy muy cerca ¿eh? de esta fecha, si no es exacto... ...y se destruyeron muchas momias y las poquitas que salvaron pues al final están ya conservadas pues en, en urnas y y tienen en la iglesia un pequeño museo y ya no las sacan a pasear pero pero tal cual y bueno hay unas fotos maravillosas eh de esta de estas momias también de estos del pueblo los los lugareños paseando en procesión con sus En tu libro C6 Momias se demuestra, y con este caso se demuestra también, que el mundo de las momias está mucho más allá del Antiguo Egipto, que ese Tutankamón efectivamente es una momia conocidísima, importantísima, sí. pero es un enigma que abarca muchísimo más. Sí, sí. Es un... Más es tiempo que... y más espacio. Muchísimo. Es, es desde, mira, desde que el hombre existe... Eh, prácticamente ha existido esa necesidad por, por entender la muerte y por superarla, por ese arraigo por la vida, por esa necesidad de conservar a los seres queridos con nosotros y el miedo a trascender y desde que hemos podido empezar a luchar contra ello y a lo, lo hemos, lo, vamos desde que pudimos lo seguimos haciendo a fecha de hoy entonces esto es desde que el hombre es hombre, vaya, no es algo novedoso a lo no el... largo y ancho del planeta ¿eh? <risa> Elena R Olmo, hablando de momias es y momias es ese, tu libro y hablando de esas momias de este proceso curiosísimo que se está produciendo y que se sigue produciendo en Nueva Guinea Elena, muchas gracias a vosotros, un grande otro grande para vosotros